Tócala. Siéntela. Escúchala. La Erótica Social está aquí contigo con todos los sentidos ahora y con Sentida en Ahora Sol Radio La Erótica Social. las acciones o pensamientos que se alimenten del ego y estén nutridas por los miedos. Le presenta la cara más fiera a todo lo que resulte egoísta, machista, capitalista, centralista y, oh, heteropatriarcal, reniega de los juegos de poder, es defensora de la sinrazón, sentido del humor. ondas tan cosquilleantes, lo que mejor haremos probablemente será generar más dudas y más preguntas a tu ego más reaccionario. Este es un espacio para el amor rebelde y libertario, donde solo queremos despertar entre placeres hacia un bien común. Cuestionándolo todo, gozándolo todo, jugando con todo. Desde lo más auténtico y lúdico, hasta las más dulces de las ternuras, sin olvidarnos, por supuesto, de lo mejor de la perversión. La erótica social es la revolución desde el interior, porque no hay revolución sin cuerpo, sin buen sexo y sin amor. presento a este programa recién renacido de la mano de la bruja y al control del sonido César. Hola César. Y en este instante ya te estás adentrando en un mundo de irreverencias para todo lo establecido y que desde cualquier índole resultará salvaje e indómita. es un programa que desea liberar al cuerpo y romper cadenas sociales, haciendo apologías del principio del Abraxas de la vida, sin dualidades, sin juicios e imprevisible. Así, claro está, como diversa. Para la erótica social, nada es lo que parece, nada existe realmente, porque tan solo puede existir lo que es verdaderamente real. Nos oiremos entre las luces y las sombras, junto al tanatos y eleros que se tornan sus tareas, porque al fin y al cabo son ciclos que pertenecen a lo mismo, el todo. Es un programa provocador, defensor de lo humano, desde lo más extraordinario, biocéntrico y holístico, sin tabúes, pura vida, sin censura y con toda su sensualidad voluptuosa que marca la naturaleza sexual y escena de la erótica social. Don't seem right Desde un híbrido entre lo tántrico y lo punky, entre lo místico y lo terrenal y remezclándolo todo en este puchero de la bruja, me tendrá siempre en la onda con aires de roquera en la sangre y metal en el corazón, a ritmos del blues y tangos más seductores para el alma y otras formas de sonidos chamánicos para el espíritu. Eléctricos para que te despiertes y tribales para que toques tierra, frívolos y cálidos para dar una de cal y otra de arena. Andaremos viajando por zonas del jazz y acariciando con las canciones de autor o de autora. Aquí, en la erótica social, todo vale, recuerda, todo. todo, siempre y cuando todas esas formas y todos esos sonidos expresen todas las fortalezas y debilidades de lo más humano y nos ayuden a enfocar los caminos divergentes y heterogéneos de la erótica social para encontrarnos en caminos convergentes. Todos esos serán bienvenidos a este nuevo espacio que principalmente se alimenta de los sentidos y los placeres más mundanos. Todo eso, y como ya te he dicho y me redigo, vará, irá guiado por la mano de esta hacedora del arte del amor, la witchcraft. Una que es maga de tu voz, de mi voz. Ecléctica, disléxica y hacedora del arte del amor que espera embriagarte a través de las palabras secretas y con inventivas irresistibles. Esta que os habla es amiga de la coherencia y hermana de las contradicciones. Fiera, aunque noble. Feminista. Y también, sobre todo, gata salvaje degenerada. <risa> Ninguna concesión con ningún género totalmente agenerada ah, sin condiciones de sexo ni de género ni de edades ni de gustos ni apetencias bueno solo mis apetencias una bruja enemiga de los peros y de las salas de espera toda sexual por cada una y simple laguna de mis poros, sin vergüenza alguna, ambigua, hedonista, generosa y voluptuosa. <ríe> También puedo ser mala, muy mala o buena, según la propuesta o según quien lo juzgue. Seré una voz llena de defectos y virtudes, a vuestra merced, pero sin ser servil y entregada de corazón, aunque sin perderme en vuestras garras de oyentes. Intentaré ser honesta en el nombre de la erótica social, por y para la erótica social. Bienvenidos y bienvenidas al Todo Vale. Tan solo hay una ley. Ni dañas a los demás, ni te dañas a ti misma. Consentida y consentido. De la armonía al caos y regresando a la calma a través de las zarzas. El resto de las normas las negociaremos según vayamos creciendo. Desde todo nuestro ser y todo el cuerpo... Iremos viendo y analizando esos principios que la erótica social propone y que se presentarán en todo lo que nos rodea, desde lo más trivial hasta lo más especial. Pero aquí y ahora. Será un tiempo sin tiempo, en el instante que marca el Kairos, venciendo al maldito Cronos y con efecto Calipso. <risa> Cuidado, que soy deliciosamente peligrosa. Porque pasaremos por los cielos más ácidos hasta alcanzar los más profundos y deseosos infiernos. Hasta alcanzar la raíz más recóndita de nuestras entrañas. Aquí estaré. Esta bruja andará conjurando a todos los elementos y creando alquimia para acariciarte con la voz de las palabras. Que sí, que andaré cerquita de tu oído, tocando todos tus elementos a través de palabras dulces y quizás no tan dulces. <ríe> También podrás disfrutar de cuentos o poesías o filosofías de lo más efervescente y puede sucederte de todo, aburrirte o quizás redimirte de todo lo reprimido. Todo depende. <ríe> Así que, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición en Ágora Sol Radio de la erótica social. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Pues sea lo que sea y para lo que sea, empecemos a gozar con y para la erótica social. <risa> to be and I don't want to clean up I'm dangerous Sol Radio, creo que debo presentar formalmente al primer sumario de este programa llamado La Erótica Social, donde podrás descubrir cada nueva emisión a partir de todos los domingos por la noche. Y este primer día se va a titular La Mujer, el poder de lo erótico. Será una emisión especial por ellas, por nosotras. Así que, en esta primera voz, en este primer entreno de voz en radio, siento que tendremos guisos ruidosos y suculentos de sabor a mujer. En honor al recién y merecido Día Internacional de la Mujer. Y habrá imprevistos de la vida, así como posibles entrevistas breves a seres humanos y humanas que viven la erótica social a su manera. Pero sobre todo habrá mucha piel, mucha piel, lienzos maravillosos para las caricias de voz y manos y bocas y lenguas y ojos y piel. <risa> con buena música porque cada sonido como ya habrás escuchado y he explicado he seleccionado con intención y alevosía para tus deleites tenemos intención de que nos detengan que me esposen me aten <risa> te invito a que te dejes llevar por los hechizos burbujeantes de esta voz cálida de la bruja y a que vigiles las noches sin luna. Sí, porque a partir de ahora te garantizo que puede suceder todo lo que siempre has deseado y que nunca te has atrevido en las noches sin luna. Esta bruja se fue y aunque no lo parezca, sin la escoba, a la manifestación del 8 de marzo y trajo este pequeño regalo ruidoso y cariñoso de unas voces de mujeres manifestando su opinión sobre qué importancia puede tener la erótica social para ellas y si las empodera o no. Me crucé con un jaleo de mujeres unidas, en un jologorrio impresionante de risas, de voces, de gritos. ¿Qué puede ser la manifestación si no? Y ahí, en esa manifestación, me encuentro con mujeres poderosas, no solo unidas, no solo diversas, no solo dignas, y no solo también en sumisas. Además de todo eso y más, también somos gozosas y divertidas. Y que sepáis que somos esas guerreras que también necesitan ese remanso y acogida. Y si no estáis, pasamos a la persona siguiente de la lista. Siguiente... Porque la vida no espera. Vamos a escuchar esas risas y ese bullicio de alegría que da la unión de la hermandad en la manifestación. Estamos aquí al final de la manifestación. Con cuatro mujeres poderosas, por supuesto, son tres más una, es decir, yo también estoy. <risa> bueno, cuatro, no somos cuatro, ¿eh? Aquí hay cientos y miles de mujeres y hombres que también se han pasado por aquí, niños y niñas que he visto de todos los colores y formas que estamos aquí, la diversidad, diversas, unidas, dignas, dignas y juntas. Bien, la pregunta de rigores. ¿Qué importancia tiene la erótica social, el empoderamiento de la erótica en una mujer? Hombre, <risa> se han quedado en importancia. Se la aportación, el empoderamiento, porque siempre nos han querido controlar a través de la sexualidad. Entonces la erótica social es una parte imprescindible de liberación. como mínimo un desarrollo de tu libertad personal intocable. Como mínimo. Intocable. O sea, mucho to muy tocable, pero intocable eh, como libertad. Ahí está la palabra de palabras eh, que, no, no, que no nos lo toquen, pero que toquemos mucho y nos toquen cuando digamos nosotras. Aquí hay un juego de dios. Hay una tercera persona, una mujer, que está diciendo yo no digo nada. Antes, hay un se dedica a la política, aquí somos todas activistas y políticas a todos los niveles. Y claro, la pregunta de Rigol era... La vida sexual de una mujer que se dedica a la política. Termina pronto la respuesta. Bueno, yo eh, tengo que decir que contra el criterio de algunos varones líderes que se dedican a la política, que dicen que es fundamental el sexo durante los periodos intensos de actividad política, a mí me parece que es un momento en el que la líbido disminuye bastante por el agotamiento, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que reivindico que, que, que, que tengamos espacios, o sea, que respetemos espacios propios para el placer y que seamos capaces de, de ponerle límites a, a lo público y a lo externo y a encontrar esos momentos para, para el ámbito más personal y, y que podamos eh, sentirnos a gusto con unos ratitos de placer al ¡Claro! <risa> pues yo quiero reivindicar que no estamos en igualdad en ese sentido porque al guerrero o se le da el descanso el guerrero muy habitualmente cuando llega a casa y en el camino y demás Y a la guerrera por resulta que cuesta más. ¿Es verdad, no? Que cueste, claro, yo lo tengo muy comprobado y cuesta mucho. <risa> y bueno, yo lo que reivindico es la libertad a poder vivir la sexualidad cada una y cada uno a su manera. Ahí estamos, no solo unidas, no solo diversas, no solo dignas y también insumisas, por supuesto, además gozosas y por favor, aquí somos guerreras. Si no estáis, siguiente MUJER MUJER DIVINA mijn el veneno que fascina en tu mirada MUJER QUE NO SE OLVIDA TIENES VIBRACIÓN DE sonatina pasional tienes tu perfume de De EN Audrey Lorde, una feminista norteamericana, negra y lesbiana. Así es como ella le gustaba definirse a sí misma. En sus artículos y conferencias nos habla de la importancia de rescatar a la erótica como una de las fortalezas y poderes más imprescindibles e importantes en nuestra lucha como mujeres. La erótica para ella tiene una importancia trascendental para algo vital y esencial, ...como un verdadero cambio esencial. En este sentido, manifiesta y afirma... ...que la erótica, en particular de las mujeres... ...es un poder en sí mismo... ...y rescataría nuestra sabiduría... ...más salvaje y placentera. Nos liberaría... Audrey Lorde decía, «Existen muchas clases de poder. Los que se utilizan es los que no se utilizan. Los reconocidos o los que apenas se reconocen. Lo erótico es un recurso que reside en el interior de todas nosotras, asentado en un plano profundamente femenino y espiritual». ...y firmemente enraizado... ...en el poder de nuestros sentimientos... ...inexpresados y aún por reconocer. En esta sociedad occidental... ...se nos ha enseñado a desconfiar... ...de este recurso, la erótica... ...que está denostada y se ha envilecido, falseado y devaluado. Por un lado, se han fomentado los aspectos superficiales de lo erótico como consigno de la indiferencia o la inferioridad femenina. Y por otro, se ha inducido a las mujeres a sufrir y a sentirse despreciables y sospechosas en virtud de la existencia de lo erótico. ahí, solo hay un paso a la falsa creencia de que las mujeres solo podemos ser realmente fuertes si suprimimos lo erótico de nuestras vidas y conciencias. Pero esa fortaleza es ilusoria, ya que se concibe en el contexto de las pautas de poder masculinas. las mujeres hemos llegado a desconfiar de este poder, que surge de nuestro conocimiento más profundo y no racional. El mundo masculino nos ha prevenido contra él durante toda la vida. Sin embargo, los hombres valoran los sentimientos profundos y desean que las mujeres los practiquen en beneficio suyo. Pero al propio tiempo los temen y no se atreven a indagar en ellos personalmente. realidad. Lo erótico ofrece un manantial de fuerza inagotable y provocadora a la mujer, esa mujer que no teme descubrirlo, que no sucumbe a la creencia de que hay que conformarse con las sensaciones. Nos han acostumbrado a definir erróneamente lo erótico y a emplearlo en contra nuestra. Lo han equiparado con una sensación confusa, trivial, psicótica y artificial. Por este motivo, muchas veces renunciamos a indagar en lo erótico y a considerarlo una fuente de poder e información, confundiéndolo en su antítesis. Por ejemplo, la pornografía. Lo erótico es un espacio entre lo incipiente, entre la incipiente conciencia del propio ser y el caos de los sentimientos más fuertes. Es una sensación de satisfacción interior que siempre aspiramos a recuperar una vez que la hemos experimentado. Puesto que habiendo vivido la plenitud de unos sentimientos tan profundos y habiendo experimentado su poder ...por honestidad y respeto a nosotras mismas... ...ya no podemos exigir menos... ...¿queremos más? Y no, no es fácil... ...exigirse y rendir al máximo nuestras vidas... ...nuestro trabajo... Aspirar a la excelencia supone superar la mediocridad fomentada por nuestra sociedad. Dejarse dominar por el miedo a sentir y a trabajar al límite de la propia capacidad es un lujo que solo pueden permitirse quienes carecen de objetivos, quienes no desean guiar sus propios destinos. Esta aspiración interna a la excelencia que aprendemos de lo erótico no debe llevarnos a exigir lo imposible de nosotras mismas ni de los demás. Una exigencia así tan solo sería incapacitarnos, limitarnos, porque lo erótico nos sale, no solo atañe a lo que hacemos, sino también a la intensidad y a la plenitud que sentimos al actuar. ...el descubrimiento de nuestra capacidad para sentir una satisfacción absoluta... ...nos permite entender qué afanes vitales nos aproximan más a esa plenitud. Y por supuesto... ...las mujeres con tanto poder... Somos peligrosas. De ahí que se nos enseñe a eliminar la exigencia erótica de la, de la mayoría de las áreas de nuestra vida. A excepción, claro está, del sexo. De ver cómo nace la flor. Hoy mi sombra se deshace como el viento. Quién me quiere amar. Amará también lo peor de mí con ardor. El corazón del mundo canta en mi corazón mis pies siguen bailando sin cesar desde que apareciste todo es celebración ser la luz que besa la flor necesito amar ser la flor que se da so Posiblemente no haya respuestas ahora ni mañana, pero seguro que sí es necesario, al menos, que estén todos tus sentidos, con la apertura sobre la piel y, sobre todo, con el mejor sentido de todos, el sentido común, de la mejor compañía que podemos tener, que siempre será, y adivina el qué, porque nunca nos falla, tiene aciertos, Tienen gran instinto, sabiduría ancestral, sabiduría transgeneracional. Siempre viene con nosotras y con nosotros a todas partes. Va contigo. Ese es el que verdaderamente nos da las respuestas, el que nos habla desde el inconsciente, el cuerpo. Y en la erótica, el misterio. Va servido. Así nos pone, a mí me pone, la incertidumbre. Porque nos provoca, nos seduce la curiosidad, nos genera el gusto de querer llegar hasta el fondo de todo y controlarlo. Pero sin embargo, ese pero, en realidad es mente, ego. Porque es la única forma que nos han enseñado de actuar, de pensar, de sentir. Creencias arraigadas en muchas generaciones. Pero no es el único camino. No, no. Existen las imprevisibilidades de la vida. Y eso sí que es lo que verdad, lo que de verdad nos enseña lo imprevisible de la vida. Lo mejor del erótico, de la vida en sí misma, es que todo aquello que nos ponemos a controlar es justo y exactamente lo que nos va a excitar y motivar, lo que nos va a hacer y cuestionar, <risa> lo que nos va a construir. Es justo lo que se va a poner en rebelión con nuestras creencias. Todo aquello de lo que renegamos, encima se va a poner delante nuestra más y más veces para enfrentarlo todo aquello de lo que nos resistimos justo es lo que persiste es el pulso vital rabioso que nos pica para caminar con coraje y brío. será todo aquello imprevisible e incontrolable lo que nos aproxime a la felicidad aunque no lo parezca Porque todo tiene un para qué. Oh, qué eliges ante la incertidumbre. Qué actitud eliges ante la incertidumbre. Eliges siempre ser feliz. Porque el resto forma parte de la vida. De la semilla que rompe la tierra. Para abrirse paso y mirar al sol. Y esta bruja, como le gusta la imprevisibilidad de la vida, aunque le pique a veces... <risa> ...va a hacer una llamada... ...a la imprevisibilidad... ...vamos a llamar... ...a aquello... ...que desconocemos... Hola... ...hola... ...esto es lo que tiene... ...la imprevisibilidad de la vida... ...dime que... Hola. ...te alegras de que te llamemos... ...desde la erótica... ...pero por supuesto es una sorpresa muy agradable... La verdad es que el, el sorprendido soy yo. Sí. No esperaba este llamado, la verdad. Pues esperábamos que tú nos sorprendieras al fin y al cabo. Ya. Yeah. Pues, ¿qué decirte? Estoy aquí, tirado en medio de una playa. Oh. Eh, estoy absolutamente desnudo, por supuesto, porque a me encanta el sol de frente. Ya. Yeah. <risa> y, y nada, la gente pasa alrededor mío, es toda gente muy libre, muy abierta. ...mira... Ahí, ahí me saluda una señora... ...¿te están saludando?... ...saluda, saluda... Sí, ...saluda de parte del aerótipo... ...adiós... ...adiós... <ríe> ...qué bonito, ¿no?... ...que estás ahí tumbado... Sí. ...el sol de frente... ...y el sol de espaldas... ...te gusta... ...eh... ...me gusta el sol de frente y de espalda... ...pero sobre todo de frente... ...es como que me ciega un poco... ...y eso hace que mi cabeza huele también... ...qué bonito... Y estás, eh, además de estar acompañado del sol, de la arena y del agua, del mar, ¿estás acompañado? No, estoy solo. ¿Pero te sientes solo? No, claro que no me siento solo. Primero que estoy en compañía con ustedes, escuchándolos, y después que... Eh, no me siento solo en esta vida la verdad es que siempre la vida me sorprende a mí también me sorprende y espero yo poder hacerlo en cada uno de los llamados que tengamos ¿sabes una cosa? ¿Qué? ahora nos das y nos hablas que estamos en el momento de sol te está dando el sol de frente pero este programa lo pueden escuchar a cualquier hora en algún momento ¿Así? despectivo de la noche pero ah. es muy interesante nos traes el sol Claro, el sol, la luz, el calor del sol, que eso nos da poder. Nos, nos ponemos al sol y nos recargamos. Somos animales al sol. ¿Tú sabes la historia de Frederick? Que era un artista increíble. Y bueno, es un ratoncito. ¿Te gustaría que te contara la cuen el cuento claro, este? Sí, claro, cuéntamelo. <risa> pues, Frederick. Este ratoncito soñador, eh, portador de nuevas ideas, un ratoncito que ensoñaba con la belleza de la vida, lo observaba todo y rescataba la poesía de todo aquello. Claro, que mientras tanto, todos sus amigos y, y sus amigas ratoncitas no hacían más que trabajar y trabajar en la recolecta, ...todos los alimentos... ...en prevención del invierno... ...te lo puedes imaginar... ...eh, que ahora tienen sol... ...pero luego vienen crudos inviernos... ...no como ahora que están viniendo... ...con el calentamiento de la tierra... ...unos inviernos un poco raros... ...pues justo... ...cada vez que pasaban delante de él... ...cargando grandes sacas... ...de trigo... ...de otros tipos de alimentos... ...de trocitos... ...de frutos secos... ...pasaban delante... ...de Frederick ...y le, vi, le veían ahí... ...como tú... ...tumbado al sol... ...de frente... ...y enfurruñados le decían... ...oye... ...o sea, ¿qué pasa? ¿Y esto? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Nos dices qué es lo que estás recolectando? Y entonces Frederick les dijo... ...pues estoy... ...recolectando los rayos de sol... ...y así cada vez que pasaban delante de él... ...lo pillaban haciendo otra cosa... De pronto lo pillaban rodeado de flores. ¿Y ahora qué estás recolectando? ¿Eh? Pues ahora estoy recolectando los colores. Y al rato pasaban otra vez y le veían durmiendo o en estado de levitación. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues ahora estoy recolectando vuestros sentidos y vuestras palabras. No entendían nada. Pues eso no nos va a dar de comer. ...no te lograrás comer todo lo que, tengamos, lo que traemos nosotros. Pero bueno, le aceptaron igualmente. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? <ríe> que en el invierno, escondidos en esa cueva... ...se hizo muy largo el invierno. Más largo de lo que esperaban y no tenían víveres suficientes. Entonces, enfadados en ese momento de hambre y de angustia... Quisieron reclamarle a Frederick esa recolecta que él alardeaba que hacía. Bien, ¿ahora qué? Venga, damos tú. Venga, tu recolecta, enséñanos a ver qué nos has traído. Colorcitos, que si, palabritas. Si cuéntanos, cuéntanos. A ver, a ver, a ver. Venga, tenemos muerto de hambre. Y Frederick dijo: ¡Claro! ¡Por fin! Voy a poder enseñaros todo lo que he traído. Es mi momento. Se subió. Se encaramó a lo más alto de una roca, donde todo el mundo le podría ver. Y entonces, en ese estado de angustia, de frío y de hambre, Frederick empezó a describir los rayos de sol. El resto empezó a sentir calma y alivio, a recibir las sensaciones de los rayos de sol. Y empezaron a comprender la calma y el alivio. Frederick también les envió palabras y poesías. Empezó a crear nuevas formas e invenciones de todos los colores que había recibido. Entonces se dieron cuenta la importancia de Frederick. El arte, la belleza, también es importante. Las caricias, en palabras, en gestos, también son importantes. Eso nos alimenta. Tú eres nuestro pequeño Frederick y hoy me convierto en el pequeño Frederick y les llevo un poquito de calor de esta tarde increíble que hace aquí tocando la arena muy suave ay se puede oh. sentir y el agua ahí el murmullo del mar atrás en mi en mi cabeza ay, ojalá que eso les pueda despertar en esta noche nuevos sentimientos nuevas ideas y sí. mucho calor por supuesto el calor que tú tienes Ya, que se los envío todito para mi bruja más preciosa. <risa> Muchas gracias. Imprevisibilidad no. de la vida. No, a ti, brujita. Y nada, espero sorprenderte cada vez. Gracias. Para el die. A la palabra hermana. Amar no es languidez o estar metida en un túnel de bondadosa pulcritud, en estado de buena y falsa esperanza. Amar es tanto besar cuellos como arrancar yugulares. Es sacar a la cali y desprenderse de la mendacidad. Cortar cabezas sin mirar atrás y caminar con la dignidad que el amor propio propone. En unidad, en comunidad, ...y con honestidad... ...porque solas... ...no aguantamos... ...no podemos realmente... ...nos agotamos... ...hoy andamos de inauguración... ...a la vez de rendir homenaje... ...a todas las mujeres del mundo... ...somos corresponsables las unas de las otras... ...y hoy es un guiño especial... ...a la mujer y su libertad... ...nuestro amor propio... ...y nuestra libertad... ...han pagado... ...y están pagando el precio alto que esta sociedad impone... ...a semejante opción de vida digna... ...y sobre todo... ...por hacerlo siendo mujer. Hmm. Nos lo hacen pagar... ...sí... ...el precio es alto y caro... ...a través... ...de actitudes... ...y palabras individuales... ...y muy sutiles... ...que son las más agotadoras... ...y en el fondo las más tañinas... pero que también, de una forma inconsciente, y a veces adrede, pero inconsciente en su mayoría, debido a su imposición egomachista tan arraigada, nos daña, pero que nosotras nos revelamos. Esa forma sutil se nos cuela como un parásito ...y se cala los huesos poco a poco... ...hasta que te das cuenta que debes reparar el daño. Es que ¿qué pasa? Siempre alerta y rabiosa como loba herida... ...y qué agotador es tener que ser una eterna guerrera... ...en constante defensa. Nosotras también queremos ese descanso... ...y esa envoltura externa y de paz... Somos guerreras y buscamos nuestro remanso. Solo con paz interior y amor propio. ¡No, no es suficiente! No nos traicionéis tantas veces y tanto. Dejad de hablar ya y actuad. Cambiad de una vez. Queremos hechos, no palabras. Sabemos y entendemos que hemos nacido para estar acompañadas. No hemos nacido para estar solas, ni vosotros para estar solos, como nos quieren hacer creer y nos obligan a vivir. Y nosotras nos revelamos ante semejante creencia tan dañina y tan machista. Es una creencia que denota claramente una autosuficiencia falsa. la autonomía y la independencia no están reñidas con los vínculos sanos y fructíferos no son, de hecho, deben ser sanos y fructíferos ser tan autosuficiente <risa> no será factible ni es factible sin la afectividad o el reconocimiento que ponemos al otro en el otro por el otro de la otra con la otra Porque eso es lo que nos aporta una identidad segura y clara. Uníos a nosotras. Está claro que no hace falta que diga una obviedad, pero hay que repetirlo. Forma parte de nuestra naturaleza ser sociales. Sí o sí. Por eso... Aún sabiendo que somos seres sociales, nos peleamos. Pero esa constante alerta por solo ser mujer y luego humana nos hace sentir como si estuviéramos rodeadas por garrapatas que se hacen pasar por los ciérnagas. No, son demasiadas ausencias en nuestras vidas. Demasiados abandonos, desprecios, traiciones, repudios y hogueras. Todo por quitarnos del medio. Además también incluís palabras y opiniones desacertadas y enfrentadas hacia nosotras. Como precio por ser indomables. ataques que surgen desde toda índole de vínculos, ¿sí? desde los más cercanos, personales, lejanos, de género, culturas. Solo por ser mujer libre y auténtica. Por ser aquellas que lo damos todo y que solo pedimos dignidad y ser aceptadas tal como somos. Pero aún así, a pesar de todo ello, seguimos aquí y preferimos seguir con la cabeza alta y elegimos sonreír, dando gozo y gozando, aunque insumisas. focalizaremos en las personas que se quedan a nuestro lado y nos apoyan porque esas son las verdaderas luciérnagas que iluminan nuestro camino de una forma u otra y que unidas sabemos que unidas entre nosotras haciendo hermandad somos mejores portadoras de la bandera de las Felicianas esas Felicianas que son las que plantan semillas de libertad y amor en la vida Somos valientes porque tenemos miedos. Sin embargo, eso no nos amedrenta. Quizás, y solo a veces, nos hallamos a nosotras mismas derrotadas, rendidas. Pero aún así seguimos adelante. Y yo, esta bruja, espero seguir siendo firme ante la creencia que amar es revolución. Y que nada cambia sin la coherencia interior. Que no existe ningún cambio real sin las mujeres. Pero atención, cuando digo amor no me refiero a un estado de flotación onírica constante. No, insisto una y otra vez. Repito, amar es tanto besar cuellos como morder y arrancar jugulares. Es un sí pero no, un no pero sí. Un quién sabe, depende de lo que des. Lo importante es de dónde lo hacemos, pues hay que dominar al ego. Y sin condición, no es tan importante lo que des. ...sino... ...desde dónde lo damos... ...desde dónde lo hacemos... ...y así... ...así es como tratamos de dejar nuestra humilde huella... ...en este paso breve... ...llenas todas nosotras de defectos... ...virtudes... ...pero qué maravilloso compendio de nuestro ser... ...y el tiempo nos responderá con justicia y honor... ...decimos adiós a esos abandonos y a esa quema de brujas y un hola a los nuevos desafíos. A esta vida hemos venido para ser amadas y amados y nos negamos a aceptar lo contrario. Por tanto, reclamamos nuestra parcela legítima de consideración y amor como seres vivas y únicas, porque eso es lo que somos, Desde la libertad y en conexión con la biodiversidad que nos rodea. Yo soy mujer. Somos legión de mujeres. Eróticas, lúdicas, libres y salvajes. Y no queremos pagar ningún precio por ello. Así que, más que nunca, hoy recordamos el lema de las mujeres de este año. Unidas, dignas, insumisas, diversas, por todos nuestros derechos, libres. Necesidad de contar quién soy para no morir para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad hoy seré canción volaré Acaríciala, tócala, siéntela, escúchala. La erótica social está aquí y ahora contigo, con todos los sentidos y con sentida. En Agora Sol Radio. Nunca se sabe si la vida va o viene, ni cuándo. Y así debemos fluir. Ojo, que fluir no es igual a huir. Quien huye se sale del río, y quien fluye nada entre rápidos y sabe convertirse en agua. Y aquí estaré, no sé cómo, pero estaré cuando quieras, a partir de los domingos por la noche, con nuevas ediciones de esta erótica social. Nadie en esta onda te retiene y puedes ir y venir cuando quieras. Ni siquiera soy yo quien para decir si puedes o no puedes. <ríe> Pero a donde quieras que vayas, sé libre y sin límites. Déjate llevar por la vida, por la imprevisibilidad de la vida. Hagas lo que hagas, que sea en sinceridad y honestidad. Contigo misma, contigo mismo y por los demás. Goza como quieras gozar, pero goza y haz gozar. Nunca te traiciones ni traiciones. No te cases con creencias. Ama, amemos como tú quieras amar, pero ama, recuerda que amar no es sufrir. Pues apenas hay respuestas para el camino del Eros y el Tánatos, Pero no hace falta respuestas, tan solo hace falta vivir en coherencia. En esa fina línea entre la ternura y la perversión. Sin embargo, espero que al menos disfrutes del camino y en este instante que hemos pasado unidas en voz y de corazón. Porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? No. Gozar, disfrutar sin pensar tanto, de follar. <risa> no somos libertarias ni libertarios, sino follamos de verdad. La palabra etimológica de follar significa disfrutar. Así que dejarse llevar y darle mordiscos al ego, y dominarlo y alcanzar la bodichita. cuando venga deja el peso quema las maletas tira tu champú tengas lo que tengas dame lo que quieras a plazos entera, como veas tú hagas lo que hagas hazlo porque quieres no pongo deberes Y no paso lista vistas como vistas falla o pantalón no te me disfraces para la ocasión no...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 Como tú quieras bailar. Y aquí seguimos disfrutándonos con la erótica social. Y veo que no te ha sido. Gracias. Recuerda que la erótica social es un nuevo programa que estará acompañándote si tú quieres, desde ahora y en cada nueva edición, a partir de todos los domingos por la noche, de 10 a. Mm quizás nos alarguemos más de una hora. Pero siempre que quieras, a través de los podcasts que colgaremos en la red, los podrás escuchar. Nos encuentras en las páginas de Facebook o en la página web con el mismo nombre de Ágora Sol Radio. También, por supuesto, puedes encontrarme en la página de Facebook de La Erótica Social. Puedes encontrar incluso en Google. No tiene pérdida. La erótica. ¿Quién pierde la erótica social? <ríe> y cómo no. Antes de despedirme. Agradecer con un grato y cálido abrazo. A la emisora Agurasol Radio. Por hacer esto posible. A las chicas de sangre fucsia. Unidas chicas dignas insumisas, fuertes y diversas. Gracias. En especial a la voz de Valentina y a la colaboración de Laura. Al equipo del pasajero en seco y a Marite por todas sus voces, por todo su apoyo. Habéis tenido una gran referencia para mí. Un saludo a César que anda enredando Y concentrado en el sonido, él también os ha acariciado con su técnica. No quiero dejarme atrás a toda la parrilla, no os puedo mencionar a todos y a todas, pero os tengo delante, justito delante mía. Estáis aquí conmigo y gracias. Gracias a las ayudas prestadas a esta novata de la emisión. Gracias por sostenerme con tanto cariño. ...en mi estreno en radio... ...y una especial mención... ...a Oscar Ferrani... ...por todo lo que me has transmitido... ...y enseñado... ...tan generosamente... ...y por supuesto... ...unas gracias muy cariñosas... ...a toda la asamblea al completo... ...por dar paso a este nuevo nacimiento... ...sí, gracias y gracias y gracias... ...por ser una radio libre... ...autogestionada y permitir programas donde se escuchen palabras de libertad y en esta de amor. Y por supuesto no debo dejarme atrás agradecimientos a lo imprevisible, a la voz de la imprevisibilidad de la vida, a nuestro querido acento argentino, hoy, mirando al sol de frente, Diego Mom. Y como habéis podido apreciar, ...al inicio del programa... ...he podido darte unas pequeñas pinceladas... ...bastante extensas... ...sobre lo que puede ser... ...la erótica social... ...esa incertidumbre... ...esa sorpresa, esas dudas... ...no se han... ...resuelto no... ...pero bueno... ...empezamos... ...esto... ...solamente es empezar... ...sin embargo sí te garantizo... ...que habrá más... ...a lo largo de todas estas ediciones... Más preguntas sin respuestas. <ríe> Estate atenta y atento. Porque juntas y juntos trataremos de encontrar esa fina línea que espera, que separa, que pretende separar, si es que existe esa línea. El ego del amor. Nos vemos ...por la imprevisibilidad de la vida. Gozando, brindando gozos. Te deseo abundancia de amor, placer, sexo y fortuna para los proyectos y la prosperidad que tengas. Pero sobre todo, te deseo sabiduría para gestionar los misterios que te propone la erótica social. Para el otro, con la otra, por el otro... Sin olvidarnos nunca que esa otra sois vosotros mismos y nosotras mismas.